laboral eh, desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata eh, rechazaron el cuestionamiento que estaba formulando Cameco, la Cámara Marplatense, eh, de empresas comerciales y de servicios eh, a las decisiones de los tribunales de trabajo eh, de la ciudad. Vamos a tratar de entenderlo eh, de mejor manera y para poder entenderlo de mejor manera estamos en comunicación telefónica con el abogado laboralista eh, Fernando Forio. Fernando, ¿cómo andas? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, Saludos para toda eh, la audiencia, para ustedes. Gracias, Fernando, y gracias por atendernos, reitero. Eh, en primera instancia, digo para hacer un poco de, eh, de, de historia y de memoria, digo contanos un cacho, cu ¿cuál es el, el cuestionamiento que hacen desde Cameco? Sí, en primer lugar, quiero decir que no no estila a la Asociación de Abogados Laboralistas salir a, a contestar menos posiciones de cámaras empresariales, pero en este caso. entendimos desde el colectivo de abogados y abogadas laboralistas que era oportuno, porque como lo venimos diciendo siempre, hay una estigmatización a, sobre todo los derechos del trabajador y como que los trabajadores son los causales de, de los males de nuestro país, de las crisis económicas, de los cierres de, de comercio, y por eso nos pareció importante salir a aclarar esta cuestión. digamos Ahí Camisa lo que sale a decir que, por una resolución que sacó la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, prácticamente de ahora en adelante eh, cualquier comercio que tenga un juicio laboral va a tener que cerrar sus puertas. Y lo que nosotros decimos que en primer lugar ese fallo ni siquiera fue dictado solo para el fuero laboral. Uh -huh. fue, un fa fue un fallo digamos, que la Cámara emite ante un accidente de tránsito, o sea que es del fuero civil pero que se aplica a todos los créditos. y obviamente los créditos laborales son parte de, lo, de las obligaciones que hay que cumplir eh, y lo que lo que lo que se hizo fue declarar inconstitucional la ley de convertibilidad que prohibía indexar que es del año noventa cuatro tiene treinta años es cuando se, salimos de de Australia y se puso que un peso era un dólar vamos claro. o sea que estaba totalmente desfasado la misma corte dice que Eh, en estos tiempos seguir manteniendo un criterio así eh, totalmente desproporcionado arbitrario e injusto entonces lo que nosotros decimos que eh, en este caso la cámara sale a, a estigmatizar lo que son los derechos de los trabajadores una vez más en definitiva lo único que ha dicho la corte es que es, así como se actualizan los alquileres las tarifas eh, los créditos hipotecarios de los bancos Y los salarios mientras las relaciones laborales están vigentes, también había que actualizar eh, lo, los créditos que tenía ese trabajador que fue despedido sin causa y que pasó tres o cuatro años y únicamente se le aplicaba una tasa pasiva del Banco Provincia y no realmente, eh, digamos, uno cuando va a reclamar algo, por ejemplo, vamos a un choque, para que vamos a ser sí. un poco más coloquial. vos, se te rompió el guardabarro, vos lo que querés que cuando llegue el momento de la sentencia es que, qué, ¿qué querés que pase? Poder comprar el guardabarro. Así de simple. Claro, no, lo, no querés lo, hacer lo... plata con eso. No. Y bueno, y para poder comprar el guardabarro te tienen que dar una cifra que es la que vale el guardabarro hoy. ¿Eh? Claro, sí, sí. Bueno, en, lo, en los créditos laborales, para que vos tenés una idea, yo, si vos tenías una fábrica de, de pulóveres y vos despedías a un trabajador, hoy te costaba 100 pulóveres indemnizarlo. Cuando llegaba la sentencia con 20 pulobres pagabas la indemnización. Claro. Entonces, lo que nosotros decimos que esta sentencia lo que hace es es más, se repara con únicamente con el ripti que es un promedio de cómo aumentan los salarios y no se le aplica ningún daño nada, o sea que lo que se está haciendo es, es mejorar lo que había que era malo. Eh, obviamente si vos me decís aumentaron las indemnizaciones y sí, Pero no, eh, el otro día salen, por eso a nosotros nos preocupa, porque salen eh, a alarmar que ahora las indemnizaciones van a ser de 100 millones, 200 millones, 300 millones. Hoy las indemnizaciones de casi todos los juicios son de 2 o 3 millones. Y con el nuevo sistema, y se actualiza por 3 o 4 veces, 5 veces, digamos. Pero ten en cuenta que estamos hablando de juicios viejos que... Si estamos actualizando los cinco veces eh, al valor de ese momento, la inflación fue 10 o 15 o 20 veces más. Claro. O sea que eh, yo, no, no es que nosotros tenemos una cuestión de River Boca con la cámara ni nada. Lo que nosotros queremos es decir, busquemos mayor empatía. Los trabajadores y las trabajadoras de Mar del Plata son los que posibilitan que los comercios vendan, que los restaurantes, eh, que lo, la, todo el rubro gastronómico consuman, consumen trabajadores. No no es que haya eh, en Mar del Plata 800.000 empresarios que son los que salen a consumir. Entonces eh, hay como, ya te digo, de, despreciar los créditos laborales, despreciar el trabajo... De, de, de, tanto de las trabajadoras y los trabajadores y eso es lo que nosotros queremos desde esa nota, no para polemizar sino salir a aclarar eh, esta cuestión, digamos, lo único que hay es una actualización como en todos los rubros si vos me decís cuánto pagabas de alquiler hace 10 años vos o algún compañero tuyo uh -huh. que tenga que, que alquilar, uh -huh. y obviamente que hoy alquiler Paga 10, 15 veces más de alquiler de lo que pagaba. Sí, hay, hay una. Perdón, Fernando, que te interrumpa, digo, porque me parece que acá también hay una hay una realidad: eh, es que, digo, estamos, a veces pensamos en el kiosquero de la esquina eh, que tiene una vecina que le da una mano un par de horas, eh, y en realidad en el medio hay mega empresas eh, que, digo, sus ganancias muchas veces eh, las, hace, las hacen apuntándole al trabajador y trabajadora, ¿no? Digo, sin ir más lejos, te, te estamos atravesando una situación. Eh, en una metalúrgica Mar del Plata, donde están suspendiendo más de 50 laburantes eh, y, y, y el objetivo no es otro eh, más que ampliar las ganancias. D digo, en esto, en defensa del laburante, ¿no?, eh, del trabajador sí. y la trabajadora. Digo, escapemos un poco a esa lógica, y te lo pregunto, si, si es posible escaparle a esa lógica... Eh, es, en donde hace o en donde plantean esto del negocio del juicio y en donde hablan de, del almacenero que tiene una empleada eh, que le da una mano y después claro. hace un juicio y le saca 150 millones yo, yo, de pesos yo hace poquito escribí una nota eh, que hablaba de esto de los mitos que se instalan y con los que convivimos y yo lo que digo para no entrar en una cuestión jurídica ni de estadísticas de, de índices de, de una universidad o de un organismo vamos a, a lo cotidiano ¿Cuántas personas conocés vos que hayan tenido que cerrar un negocio por la crisis económica y cuántas personas conocés vos que hayan tenido que cerrar el negocio por un juicio? No, no más por la crisis, sinceros? más por la crisis. Pero es que es así, si somos sinceros vos le preguntás... Y... No, cierran por las crisis económicas, no por los juicios de los trabajadores. La ley de contrato de trabajo que tenemos ahora fue la que acompañó a los años más florecientes del comercio de la ciudad y del país. Estamos por cumplir 50 años con la ley de contrato de trabajo. Entonces, dejen de demonizar una ley que en definitiva lo único que hace es tratar de acompañar Y, el, y cubrir los derechos que tiene cualquier persona. Aparte yo siempre digo, no hay nada mejor para el comercio de Mar del Plata y del país que esté lleno de trabajadores con buenos salarios y con estabilidad en su trabajo, porque eso son los que salen y gastan. ¿O dónde claro. piensa que la gastan los trabajadores? Lo sí, que pasa sí, es que sí. si tenemos salarios de 300 o 400 mil pesos y la canasta básica de alimentos está arriba de 500, y obviamente que esos trabajadores no van a poder salir a consumir en el comercio más allá de la comida. Eh, Fer eh. Fernando, ahora perdón, eh, eh, digo la eh, Cameco lo que hace es preparar el terreno para lo que puede llegar a venir, eh, porque viste que uno no leyó la ley base muy en profundidad, eh, digo, sí sabemos que el DNU impactaba derecho sobre los, los derechos del trabajador y trabajador, ahora que están frenados eh, de la mano de la Corte Suprema de Justicia, pero todo eso quedaría, eh, digo, casi sería una anécdota si la ley Bases se termina aprobando. ¿Crees vos, eh, desde lo político, laboral, eh, que Cameco prepara el terreno para, una, eh, para un posible cercenamiento profundo de los derechos de los laburantes? No, en realidad, digamos, ellos ya lo vienen preparando desde hace mucho tiempo, con la anterior actualización, donde... digamos, la industria del juicio era echar a alguien y no, no pagarle, y pagarle uh -huh. dentro de cuatro o cinco años, y vos esa plata la ponías en un plazo fijo. Claro. Sin perjuicio de eso, ya se, vos lo habrás escuchado, la industria del juicio, la industria del juicio. Eh, es más, los abogados laboralistas, si fuera por eso, con ese criterio estaríamos todos llenos de plata. Y vos podés ir a consultar al colegio de abogados de Mar de Plata y... la no pueden pagar ni siquiera, la no lo hago abogado laboralista, todo el sector de abogados, pero lo hago abogado laboralista también, no pueden pagar ni siquiera la, la cuota anual obligatoria que es para poder jubilarse. Están pagando el 50%, pero un porcentaje muy numeroso, o sea que es un sector totalmente en crisis. Pero digo, más allá de eso lo que venís planteando vos, eh, Camet, eh, la, la Cámara reacciona ante un cambio de... las condiciones donde antes era un negocio fabuloso despedir a un trabajador y no pagarle, y pagarle dentro de cuatro años, bueno, hoy dejó de ser tan brillante el negocio. Realmente, alguien que tiene un negocio brillante, cuando le cambian la regla de juego, patalea. Pero digamos, eh, no lo único que estamos hablando es que se sincera de manera eh, aproximada lo que podía comprar ese trabajador si le hubieran pagado la indemnización cuando lo echaron a... ¿Cuánto puede comprar ahora después de tres o cuatro años? Y el tema de la ley base, yo creo que eh, la estigmatización de los derechos de los trabajadores hace mucho tiempo, no nos olvidemos que, y sobre todo en todos los estos gobiernos que tienen este perfil, pasó en el menemismo, pasó eh, en la época de la Rúa, pasó en la época del macrismo, y ahora está volviendo a pasar, lo primero que quieren hacer es sacarle derecho a los trabajadores. Pero bueno... Eh, es una batalla que históricamente eh, han tenido la clase obrera, para, antes fue para conquistar derechos y lamentablemente ahora es una batalla de resistencia para que no te lo saquen. Estamos lamentablemente en ese proceso. Eh, habrá que estar atento y atenta, no digo va a haber mucha modificación si es que la la, la, la ley sale eh, digo de, de parte de, no, no digo que lo hagan ustedes eh, pero sí eh, existe la chance y te pregunto ya como abogado eh, de, de de salir la ley que has, que haya presentaciones eh, para declarar artículos o algunos puntos in, inconstitucionales sobre todo lo que tiene que ver con lo laboral yo creo que sí eh, digamos vos fijate que la ley base Eh, está inspirada en el DNU y el DNU ha sido frenado por la Corte Suprema de Justicia más allá de que el principal argumento fue que no estábamos ante una necesidad y una urgencia de, de derogar toda la, la, la norma laboral, pero obviamente que, que vamos a entrar en una discusión jurídica porque no podemos olvidarnos que si vos querés Eh, derogar muchos derechos de los trabajadores y no hacés modificando la Constitución Nacional, bueno, los trabajadores tienen muchos derechos por suerte tutelados en nuestra en nuestra Constitución Nacional y en nuestra Constitución Provincial en el artículo 39. O sea que me parece que vamos a entrar en una judicialización y, y o sea que es mentira que lo que quieren hacer es aclarar las normas de juego, así vienen a... A, a invertir los capitales extranjeros. Fíjense que ellos quieren ir al modelo que tiene el, lo, la UOCRA hoy, que es la, la libreta de desempleo. Uh -huh. o sea, cuando el empleador quiere, como se fue aportando el trabajador y él mismo en un fondo, te dice, bueno, toma, andate. digamos Bueno, quiero decirle que el sector que, que más ha caído en pérdida de, de trabajo, que ha sido un 40%, ha sido el sector de la construcción. y de los trabajadores de la construcción. O sea que la realidad muestra que todos los argumentos eh, son falaces. Digamos sería más honesto decir bueno no nosotros queremos tener una tasa de ganancia mucho más importante y que sea costa de tener trabajadores mal remunerados de fácil recambio porque digamos el fácil recambio de trabajadores también genera de que no tenga derechos. Si yo te puedo echar claro. cuando quiero ¿qué, qué me vas a reclamar vos que te mejore el salario Que, que, me, que te pague las horas extras que te pague ese franco que te debía obviamente que no lo va a poder hacer el trabajador porque el empleador va a tener la posibilidad de decir tome tome su libreta de desempleo y venga y que siga bueno Entonces, el, el, el, el punto este, perdón Fernando que te, interrumpo, que te vaya interrumpiendo, digo el punto este de la posibilidad de tener una persona un año a prueba eh, digo, al, al año la cambio por otra prueba y así podemos estar un montón de años no obvio en realidad el contrato aprueba lo que ya hoy es de tres meses, lo quiere llevar a seis meses y que por convenio colectivo de trabajo se duplique a un año, uh -huh. va a generar eso, una alta rotatividad y aparte es muy perverso porque en el periodo de prueba el trabajador no tiene ningún derecho, puede ser despedido sin ninguna indemnización, o sea que vos podés estar trabajando 11 meses y 29 días y yo puedo venir y decirte no me servís. Andate y no te debo nada, pero no te debo nada de nada eh, y, y puedo tomar otro. Entonces lo que yo estoy planteando acá es eh, seamos empáticos, pero digamos, pero hasta para para beneficio propio, no nos peguemos un tiro en el pie con con un mercado sin trabajadores. Siempre digo yo bien remunerado y sin perspectiva de continuidad en el trabajo no funciona. van a funcionar obviamente todos los negocios eh, financieros, todos los negocios de, de extractivos de los recursos naturales, pero lo que realmente llevó a que la Argentina fuera lo que fuera y tuviera una clase media pujante fue una clase trabajadora bien remunerada y con estabilidad o con una estabilidad digamos relativamente eh, apropiada Si yo no sé cuánto me va a durar el trabajo, ¿cómo voy a poder pensar en pintar mi casa, en arreglarla, en alquilarla en vez de un departamento de ambientes como tengo tres chicos, y irme a una casa mejor? Y no puedo, porque si yo no tengo estabilidad, si después de los 11 meses voy a seguir trabajando o no. Pero aparte es muy cruel vivir así. Yo, yo, a mí me, me llama la atención que, que nadie se ponga en el lugar de los trabajadores y crean que es un derecho echar a un trabajador. Uh -huh. no. no es un derecho, por algo lo está penado por la ley, por algo se le paga una indemnización, es como cruzar un semáforo en rojo siempre digo sí. yo, no, no es que vos porque pague la multa podés seguir pasando semáforo en rojo, digamos eh, Fernando. Es un criterio preventivo pagar una indemnización, que no lo hagan, total la ley prevé todas las posibilidades Para poder despedir a un trabajador. Bueno, acá acá hay una cuestión conceptual, me parece, ¿no? Y es importante resaltarlo. Cuando el gobierno dice eh, queremos volver a aquellos años en donde la Argentina eh, era eh, digo todo eh, digo fulgurante y que eh, estaba todo perfecto, eh, estamos hablando de que ellos hablan de la previa de todos los derechos obtenidos por los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eh, en donde no solo te tomaban y te echaban, sino que te esclavizaban eh, a la hora de, eh, de, de trabajar, ¿no? Estamos hablando del siglo siglo XIX, eh, en donde las cuestiones eran sumamente, eh, no, digo, no solo perjudiciales, sino que le costaba la vida eh, a aquellas personas que iban a laburar al campo, en donde fuere. Bueno, pero quiero darle una noticia, que en ese país que imaginan esos pocos, no están contemplados los comerciantes, los pequeños y medianos comerciantes claro. no están contemplados, porque ellos... Producen y venden a la gente, a la sociedad, y digamos. Y ese modelo, digamos, esclavista, extractivista de los recursos del Estado, no contemplan, eh, contemplan como son en otros países de Latinoamérica, tener una clase alta pujante de un 10, de un 15 por ciento, y después el otro 85, 90 por ciento pobre, no me, menos rico, no pobres. O sea que, digamos, reflexionemos. Eh, digamos, cuidémonos no, las espaldas, digamos acá no es una cuestión de, de trabajadores contra comerciantes, no, es una cuestión de los comerciantes viven de los trabajadores, eh, y los trabajadores lo que quieren es tener un salario digno y quieren consumir, no quieren hacer juicios. Son muy pocos lo, los trabajadores que llegan a un juicio, únicamente llegan a juicio aquellos trabajadores que fueron eh, eh, echados y que no se les pagó un peso, entonces no le queda otra, digamos pero en el camino muchos arreglan por por cifras insignificantes y en cuotas con esta inflación que hay uno ve en tribunales que eh, una indemnización que le corresponde cuatro o cinco millones termina arreglando en 500 mil pesos claro. en cinco cuotas de 100. entonces Digamos, no no es cierto, los trabajadores, primero principal, no quieren hacer juicio. Así como la gente, el peatón, no quiere hacer un juicio de tránsito, no se anda tirando abajo de los autos para que eh, lo pise y después ir a hacer un juicio de, de tránsito, bueno, el trabajador tampoco. digamos El trabajador lo que quiere es trabajar, cumplir su horario, cobrar su salario, que ese salario le alcance mínimamente para comer, para llevar los pibes al colegio, poder pensar en tener una casa un poquitito mejor... Nada más, es más simple la vida que lo que quieren eh, plantearla continuamente en este falso debate que nos meten con la ley de base, con, esta, con este comunicado de la Cámara de Cameco. La vida es más sencilla, muchachos. Eh, digamos, todos nos, nos necesitamos de todo. Pero no entremos en falsas fábulas que no sabemos que no vamos a tener un mejor bienestar como sociedad, no como clase trabajadora, como sociedad en general. Eh, Fernando, clarísimo eh, y agradecido de, de, de que nos hayamos que hayamos charlado, digo estos minutos. Un eh, abrazo inmenso. Un abrazo como siempre y el agradecido soy yo. Hay eh, pasada Fernando Forio de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata a partir de lo que fue el